Flamenco, expresión de pureza tentadora, silueta delicada y cuerpo de mujer en toda su expresión, exhalando pasión y seduciendo con su lamento. Cuerpo de ballet en contorsión, mostrando de lo que es capaz y seduciendo con arrastre lento, citando con su coleta o en arremango a su pasión. Con el tablao lleno hasta las escalerillas, la silueta mano alzada palmea su sentir y da un vuelco con el capote de su vestir. El tablao suda, el tablao siente, el tablao vibra a golpe de zapato. La silueta está en llamas de su alma, el tablao arde por dentro y por fuera con su baile tentador. Silueta delicada y cuerpo de mujer en toda su expresión, exhalando pasión y seduciendo con su lamento, citando con su coleta o en arremango a su pasión, la silueta mano alzada palmea su sentir y da un vuelco con el capote de su vestir.